Hay elecciones en la UTEP, en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Vamos a conversar unos minutos con Marina Josqui, ella es dirigenta nacional. Muy buenos días, Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz de, de caminar hacia la institucionalización y el reconocimiento de nuestro sindicato, nuestra herramienta para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Repasamos un poquito la historia de la UTEP. ¿Cuándo nace y, y bueno, a quiénes reúne? Hola, ¿se cortó la comunicación? Me parece que se cortó la comunicación. Bueno, retomamos. Retomamos la, la comunicación con Marina Jos, que están sucediendo hoy en todo el país las elecciones de la UTEP, aquí en, este, en General Pico, en la calle 1 al 1667, que es la sede de la UTEP General Pico, y en Santa Rosa, en Irigoyen 262, sindicato de la CGT. Allí es donde hoy están llevándose adelante los comicios, tanto en Santa Rosa como en General Pico, de 9 a 18 horas. Retomamos con Marina Hosky, Marina, ¿me escuchás? Sí, sí, sí.、Bien. Yo les escuchaba bien, pero bueno, me parece que mi señal no estaba, qué, no estaba bien. Puede ser.、Eh, bueno, retomamos así un poquitito también esto, repasar eh, la, eh, un poquito la historia de la UTEP, cómo nace, dónde nace, por qué, para qué y a quiénes representa. Bueno, en principio tenemos que empezar rápidamente por el proceso de, de, de, de entrega de nuestro país en la década del 90 y. cientos de miles de trabajadores y de hecho millones de trabajadores y trabajadoras en la calle, en la ruta, prendiendo fuego,、eh, que volvieron a sus, a, sus, a sus barrios a trabajar, a generar trabajo genuino, dignidad, trabajo y cambio social.、Eh, y todas esas organizaciones que impulsamos respuestas inmediatas y construcción de derechos en los territorios, Luego de muchos años hemos podido agruparnos, primeramente en la CETEP y luego,、eh, a partir de la, la disputa en la calle en conjunto con、eh, las centrales sindicales por la ley de emergencia social, que para nosotros y nosotras es la ley de emergencia de, de la economía popular, Se construye, se empieza a parir la UTEP, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular.、Uh -huh. La integran gran cantidad de organizaciones, todas ellas construyendo cooperativismo, construyendo trabajo, generando herramientas para, el abordaje, para la construcción de derechos en cada uno de los barrios populares de nuestro inmenso territorio nacional.、Uh -huh. Así que está compuesta por. Las organizaciones mayoritarias,、eh, la UTEP está compuesta por las organizaciones mayoritarias de, de nuestro país、eh, y que han acompañado esto pensando que nuestro trabajo genera riqueza y debe ser reconocida como trabajo. Hemos logrado avances en esto, pero bueno,、eh, ahora de cara al fascismo que, que se viene, La institucionalización de, de nuestro sindicato, el reconocimiento de nuestro sindicato es realmente importante. Durante todo el año pasado estuvimos todas las organizaciones generando camp campañas de afiliación en cada una de las unidades productivas este, que hay a lo largo y ancho del país. Este, cada una de las organizaciones y cada una de las unidades productivas lograron afiliarse, sumando alrededor de 425.000 o 430.000 afiliados y afiliadas, que hoy estarán eligiendo una lista que, que emerge en unidad de todas las organizaciones. Este, y que será la próxima gestión del sindicato y desde, desde el cual se va a oficializar este sindicato como tal.、Uh -huh. Javier m i l e i dijo hace algunas horas, apenas bajado del avión que lo traía de Estados Unidos, que va a haber esta inflación, que la inflación de los próximos meses ya está jugada y que es una decisión política que la alta nominalidad se combine con un impacto negativo en la actividad económica. cotidiana, Esta inflación, ya se acuerdan que hablábamos de alta inflación, hiperinflación, y ahora esta inflación.、Eh, ¿Cómo se va a, a, a sobrevivir o、eh, cómo van a sobrevivir los laburantes y las laburantas de la economía popular? No, ¿cómo vamos a sobrevivir todos los laburantes、sí. y las laburantas? Este, sobre todo no, nosotros y nosotras que no tenemos paritaria, ¿no? Que...、Uh -huh. Eh, justamente una de las razones por las cuales tiene que oficializarse el sindicato para, para poder participar activamente en, en paritaria.、Claro. Este, tengamos en cuenta que el complemento salarial, el salario social complementario, es mayoritariamente nuestro ingreso prioritario. Así que、eh, de la única manera que se sale es repensando、eh, qué es lo que sucedió. sabiendo exactamente cuál va a ser el impacto de la crisis en, en nuestras vidas este, y generando unidad, de estrategias de vida comunitaria, que es algo que nos sobra, este, que no abunda, pero nos sobra a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, intentando generar redes comunitarias que nos permitan sostener nuestras vidas y claramente, saliendo a la calle para defender los derechos que, que vamos a perder y que predicen vamos a perder.、Uh -huh. eh, realmente es increíble que antes de haber una asunción como presidente, este, ya se esté hablando de una crisis tan pero tan terrible, no sé cuánto tiempo le va a durar. Eh, el discurso de la pesada herencia cuando quiere liberar los precios, cuando quiere vender nuestros bienes comunes, cuando quiere vender este, aquello que es patrimonio de todos y todas, va a e s t a r muy difícil la situación. Muy compleja, muy compleja. <risa> y una piensa que hasta ahora este, <risa> mal, que mal funcionaba un consejo del salario. ¿Qué va a pasar ahora con eso? No, él, él anticipó que va a haber paritarias libres、uh -huh. entre patrón y, y sindicato.、Claro. Por tanto, el consejo del salario va a estar bastante puesto en juego, porque cuando hay paritarias libres entre patronal y toda la política del Estado, pues a favor del capital, porque lo, lo, lo clarifica, o sea, lo dice expresamente, O sea, no se habla de los trabajadores y trabajadoras, se habla de capital humano incluso, ¿no?、Uh -huh. eh, nosotros somos un instrumento más en una cadena de, este, de especulación financiera, de especulación productiva, donde todo está puesto en la idea del capital,、eh, va a estar muy difícil, ¿no?、Uh -huh. la, la idea de paritaria, la idea de paritaria. María, qué、bueno. sí. ayer sabes que、sí. conversaba un ratito con Cachorro Godoy, secretario general de la CETE Autónoma, y le preguntaba sobre si es posible que este, las centrales y las organizaciones como la UTEP desarrollen una estrategia común frente a esto. ¿Es posible que se reúna el campo popular a desarrollar una estrategia comunitaria y organizada? Existiendo las, las diferencias que existen n o entre las dos centrales, la CGT, la UTEP.、Eh, sí, yo no creo que, que ante esta situación. Eh, haya grandes diferencias de、uh -huh. hecho durante todo el año pasado y hace varios años venimos coordinando nuestras actividades y generando herramientas de nada de, de desarrollo conjunto así que por supuesto es la única forma si p r i v a t i z a n aerolíneas saldremos con los compañeros trabajadores y las trabajadoras de aerolíneas seguramente los compañeros y compañeras de aerolíneas tendrán que salir a defender el salario social complementario y tendrán que salir a, a defender、eh, los derechos de aquellos que trabajamos comunitariamente. Así que tenemos que lograr una síntesis、eh, de, del movimiento obrero organizado para, para poder enfrentarnos a lo que se viene. Seguramente, si、sí, adhiero a lo, lo que dice Cachorro, tenemos que avanzar. En, en esta unidad y en estas estrategias comunes. No hay posibilidad de enfrentarnos a Estados Unidos, incluso este, que, que va, va a tomar la a costa en la administración de nuestra, de nuestra economía y el FMI, si no es en unidad, con los que producen riqueza, porque acá hay. Quienes reproducen la riqueza que producen los trabajadores. Así que, claramente, este, si ellos toman poder, serán los que producimos la riqueza con nuestras manos, con nuestro tiempo, este, los que tenemos que ponernos de pie. Marina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y, por supuesto, que continúe la votación este, con, con gran alegría, como decías vos recién, para poder institucionalizar la organización. Bueno, a... un abrazo enorme, arriba las que luchan. Arriba las que luchan, abrazo. Ya te contaba que hay elecciones este, de la UTEP y que aquí en la provincia de La Pampa podés votar en Santa Rosa, en Irigoyen 262, ahí en la CGT, y en General Pico, en la calle número 1 al 1667.